Las 9 y 10 minutos. Seguimos haciendo PTM, Periodismo Turno Mañana, aquí en Kermés. Eh, vamos a charlar unos minutos con Jonathan Gómez, eh, integrante de la red eco socialista del MST. Eh, Jonathan Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andas? Hola Pablo, buen día. Muy bien, muchas gracias por, por, bueno, por la comunicación. Bueno, a ver, Jonathan, han salido, bueno, ha salido vos públicamente eh, a cuestionar. Eh, esta posibilidad de que no solo en la provincia de la Pampa sino se está, se está hablando de todo el país eh, de que se instale producción de cerdos chinos aquí en el país eh, y bueno y también en la provincia de la Pampa como decía a ver contanos un poquito la posición que, que tenés sí eh, primero me gustaría eh, repasar el marco en el que se da este acuerdo no porque sí. de esa manera vamos a poder entender eh, ¿Por qué llega ahora y por qué llega de China de esta manera? Eh, bueno, yo por, primero me, me gustaría um, que repasemos de que nos encontramos hoy en día eh, en el marco de una pandemia internacional, ¿no? Eh, el coronavirus nos tiene confinados a toda la población, de prácticamente de todo el mundo, uh -huh. y es producto de un virus zoonótico, ¿no? Se sabe bien que proviene, si no es de... Eh, ...de un murciélago es el pangolino, un animal que, que existe en China... Eh, ...y que representa, bueno, que representa una amenaza para la humanidad en este momento... De, de, la, ...de la producción en el cual avanza las relaciones de los humanos con los... ...con nuevos animales con los cuales no estábamos acostumbrados a compartir el medio ambiente... ...producto de que avanza... Eh, el modelo extractivista y bueno, cada vez esos animales se van quedando su, sin su entorno natural sí. eh, bueno, y ahora en este momento en el cual nos encontramos en crisis económica, sí, producto de, de la pésima gestión del gobierno anterior y producto también de seguir eh, de seguir con el, eh, el acuerdo con el FMI y seguir bajo ese eh, ese acuerdo que nos genera mucho peso para la sociedad, eh, estamos hoy en día eh, en la obligación de cumplir con un acuerdo con el FMI, eh, el cual significa millones y millones de pesos y tiene que pagar toda la población a un grupo de, de usureros que, que hicieron acuerdos impurios con, con los gobiernos anteriores, ¿no? porque no solamente fue con el gobierno de Macri, sino también con gobiernos anteriores se han hecho acuerdos con el Fondo Monetario sí. desde la dictadura en adelante. Bueno, nosotros entendemos de que ese acuerdo se entiende por el, por, por el compromiso que asumió el gobierno actual de pagarle al FMI eh, esa millonada y esa estafa que nos dejó Macri y los gobiernos anteriores. Eh, hablas de la deuda de la deuda no solo es el fondo monetario digo se acordó hace poquito con también los acreedores este, privados no, no no el fondo eh, y también hay que pagar eso digo claro sí sí, sí. es la lógica sí sí es, es, es realmente todavía se cerró con otros acreedores sí. como BlackRock y, y otros holdings mm. Eh, y todavía viene el acuerdo con el FMI, todavía no lo, no lo hemos cerrado. Ah, eh, Pero bueno, es, es la lógica que se viene arrastrando en un, momento, eh, en un momento en la que estamos atravesando una crisis social económica brutal, se decide priorizar la economía, de los grandes capitalistas, que es el 1% de la humanidad por sobre las necesidades de la sociedad en general, que necesitamos más inversión en salud, más inversión en educación, que los trabajadores tengan un sueldo digno. Pero bueno, eso solamente lo, lo nombraba a modo de marco, ¿no? Sí, para, sí. para entender que este, que el acuerdo en el cual se, nos estamos enterando, porque aparentemente ya casi está cerrado y y no conocemos mucha más información, es más, el, el ministro Moralejo, si no era por una nota de la arena que, que solamente lo publicó, creo, pocos medios lo publicaron, eh, prácticamente a la población no le llega más información que esas declaraciones vagas. Eh, lo que sí nos llegamos a enterar es que la producción de, de cerdos pasarían de 7 millones a 100 millones de cerdos, o sea, multiplicar por 14 la producción que estamos, eh, que estamos haciendo hoy en día. Mm. Eh, se, entiende que, se entiende que China... Sí. Eh, ¿Por qué haría esto China? Porque claramente se quiere liberar de un problema que viene arrastrando desde hace años, que es la zoonosis, ¿no? que es el contagio de virus de animales a través, eh, hacia los humanos. Ellos hace poco tuvieron que sacrificar, creo que lo habrán se hicieron virales eh, el video del sacrificio de más de 300 millones de cerdos que se tiraban a una fosa común vivos y, y se los sacrificaba matándolos enterrándolos vivos así que la advertencia que, que vienen haciendo ustedes es el tema sanitario también sí sí sí principalmente es a lo que principalmente la población se va lo va a ver eh, rápidamente, no Ya sabemos que la, es un, produ, un tipo de producción tipo feedlot, mm. y ya sabemos, eh, en La Pampa tenemos producción feedlot, pero muy puntuales, y que acarrea, aparte de olores, lixivi, lixiviados que terminan en las napas, consumen muchísima agua para, para poder producir. Cada kilo de cerdo representa miles de litros, mil litros de, de agua para poder producirlo. Es una locura. Es un recurso que no tenemos abundantemente en la Pampa y además eh, empalma con el modelo de del negocio por eso es que están tan contentos los productores eh, agropecuarios pampeanos por eso es que una de las principales uno de los principales productores eh, de granos en la Pampa está contento de este modelo de producción que quieren imponer que quieren traer eh, claro sí significa sí. más producción de soja eh, para alimentar eh, una industria mucho más grande que, que lo va a requerir. Sí. ¿Eso qué acarrea? Acarrea más agrotóxicos, más envenenamiento para la población, a su vez eh, más precarización, porque en los puestos de trabajo que se generan en este lugar no son puestos estables. El, el, el sindicato que tendría que estar eh, defendiendo a, a, a los trabajadores del campo, ya sabemos que... Que, que actúa de manera cómplice con las patronales. Mm. Eh, cuando referías recién a, a una empresa, estás eh, haciendo referencia al Artirigoyen, que incluso tiene contactos ahí con el gobierno provincial para eh, poder eh, utilizar las instalaciones de la ex fábrica Montenegro. Exacto, sí, mm. sí, mm, está bien. Sí, bueno, hoy, hoy fue fue noticia en los medios. Claro, sí, sí, sí, sí, este, la posibilidad de invertir ahí y, y no solo habla de, capitales, de, de traer eh, capitales chinos, sino también ellos mismos, este, instalar ahí una fábrica de, de, de cerdo, producción de cerdos en realidad. Sí, sí. Eh, bien, Jonathan, eh, no sé si querés agregar algo más, si no, muchas gracias. Bueno, sí, eh, lo que quería remarcar un poco es esto, ¿no? lo que decía al principio, está la, la paradoja de que estamos encerrados y confinados por un virus zoonótico a nivel mundial y ahora eh, pretenden sacarnos de la crisis económica trayendo una fábrica de virus zoonóticos, como dijimos en el comunicado, y lo que queremos remarcar que a, a esta decisión no se la consultó a nadie, ¿no? es una decisión muy importante porque... Eh, va a generar puestos de trabajo, pero, nos va, pero en qué condiciones, ¿no? Eh, y, y creo que es algo que amerita para consultar a toda la población, por eso lo estamos advirtiendo. Ya con la experiencia de acá, de muy cerca, en Chile, eh, en el pueblo de Freirina, hace siete años el pueblo se levantó para decirle no a un modelo, a un, a un tipo de producción como el que quieren instalar acá. Yo los invito a, bueno, a todas las oyentes y los oyentes a que busquen en Google cómo el pueblo se tuvo que levantar, porque no, no, era imposible convivir con una fábrica de olores, de contaminación y de, y de virus. Bueno. Eh, bien, Jonathan, muchas gracias por estos minutos, Juan Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada. Bien, eh, Jonathan Gómez, integrante de la red ecosocialista del Movimiento Socialista de Trabajadores, que cuestiona eh, la posibilidad de que se instalen fábricas de cerdos con capitales chinos, eh, ...y argentinos... ...aquí en la provincia de La Pampa... ...9 y 20...